Principalmente para dejar sentado la preocupación de nuestro sector, el, el sector de media y terciaria de la provincia, principalmente ante la situación de grave crisis económica que está sufriendo no solamente la docencia, sino también la sociedad en general,、eh, teniendo en cuenta bueno, el proceso inflacionario que estamos viviendo. Entonces, hemos venido a plantear la necesidad de proceder a un, mejora, a un mejoramiento salarial para nuestro sector, Y, y, bueno, y a plantearle、eh, la necesidad también de proceder en forma definitiva a terminar de liquidar lo que había sido el compromiso nuestro El compromiso asumido por, la, por el gobierno de la provincia de estar terminando con el pago de las planillas complementarias. En este sentido, todavía nos quedan mil docentes que estén, están pendientes de pago de horas ya trabajadas desde el año 2000 al 2005 en dos expedientes. El expediente 2000, las la complementarias 2005 y las complementarias. 8, como se conoce en el sector de liquidaciones. Bueno, y en este sentido habíamos tenido la oportunidad de dialogar en horas de la mañana con el,、eh, el contador Ferrari del área de Hacienda. Y bueno, a través de él había quedado también planteada una futura reunión también para tratar esta misma problemática con el señor ministro de Hacienda, el contador Lembo, el,、eh, fijada para el día lunes a, en horas de la mañana. En donde esperamos Bueno, que、eh, la posición del gobierno se flexibilice, principalmente tendiente a,、eh, bueno, a destrabar esta situación que se presenta bueno, ahora como ya dada dentro del sector primario, pero que creemos que en En definitiva también marca el f i e reflejo de lo que son las necesidades de nuestro sector como sindicato de cera.